Hoy es buenas tarde buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre, semana a semana nos encontramos aquí con la posibilidad de poder de alguna manera contar y mostrar eso que se hace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y llevarlo a todos los lugares del país que gracias a la red Farco podemos de alguna manera conectar y ligar con nosotros. Hoy estamos junto al primer grupo de chicas, porque son todas niñas, aunque hay muchachos también ahí atrás, sí de la escuela las escuelas técnicas radio. ¿Dije bien? Sí, sí. ¿Orientación en...? Publicidad 2 ¿Publicidad? Sí ¿Qué año están? Lindo Bien, a ver, nombre y apellido de cada una Yo me llamo Camila Olveira Bianca Pucci Mi nombre es Elena Vallejos Mi nombre es Milagros Gómez Micaela Medina Y yo Melina Lauro Bien, estudiantes entonces de qué año y qué turno Turno de noche, en quinto año en técnico de comunicación publicitaria Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de fenómenos paranormales ¿Quién me explica de qué se trata? Eh, bueno, no sé cómo se puede explicar muy bien porque son como cosas medio inexplicables. ¿eh? Pero vamos a hablar sobre experiencias que hayamos tenido con cosas que no se pueden explicar, como fuera de lo común. Como bien lo dice la palabra, no es normal. Claro. Por encima de lo normal sería. ¿Sí? Bien. ¿Por qué llegaron a este tema? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, estábamos en clase y todos empezamos a contar nuestras historias personales sobre este tema Bueno, en realidad empezamos a debatir y, claro. y quedó esto porque fue la lección de todos Ajá, fue una lección conjunta de todo el grupo <risa> Todos estuvieron de acuerdo ah, Sí, claro Se interesó mucho al tema Bien, ¿y alguno de ustedes ha, ha tenido experiencias? Sí, yo sí, por lo menos en un rato la iba a contar Ajá, ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver, estudiantes de eh, una escuela secundaria que queda en qué barrio. Núñez, al lado de General Paz, sobre Libertador. Bien, cerca de la ESMA. Sí, al lado. Al lado. Ex en realidad, pero... Está bien, sí, del edificio de la ESMA, <risa> sí, digamos. Bien, hasta sí. si Lugano, aquí estamos en el estudio Rodolfo Wolf, ¿sí? de Escalade de Autopista del Plano, del otro lado de la ciudad. ¿Con quiénes viajaron? ...vinimos a hacer el proyecto de radio con nuestros profesores... Eh, ...Carolina Reynoso, Néstor Cortés y Nora Marie, Marinoni. Sí, bueno, mi nombre es Cristian Gauna... ...y les cuento entonces que vamos a tener tres grupos, ¿no? Sí, tres grupos. En, en, con ustedes vamos a trabajar sobre experiencias paranormales... ...con el segundo grupo también vamos a trabajar algo de... ...lo fantástico de la experiencia paranormal... ...y en el tercer grupo vamos a ver qué pasa con los espíritus... ...cómo limpiar casas y otras cuestiones <risa> ahí... <risa> ...sí que tienen que ver eh, un poco con esta problemática... Y la gente que, bueno, cuando se siente un poco avasallada por esta situación, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y después me dirán, bueno, ¿ustedes creen en esto o no? ¿O no? Y yo creo que podés creerlo, pero hasta que no te pase no lo vas a vivenciar. Es algo que, no sé. ¿Puedes decir sí creo, no creo, pero cuando lo vivencias es otra cosa? Depende igual, tipo, nosotras podemos creer, pero la compañera al lado no cree en eso. Claro, yo más tarde iba a hablar de lo que yo creía y tipo que no experimenté nada. Claro, depende de la ideología de cada uno también, Igual eso influye también mucho. Igual también está sugestionado porque capaz yo no creo, pero en una... ¿Cómo te explico? Si me dicen te puede pasar tal cosa, yo capaz tengo miedo y, al, y a la vez no creo, pero está ahí. Lo tenés como inconsciente ahí. ¿eh? Igual pasa algo ahí, o sea, si te da miedo porque crees. Bueno claro <risa> y digamos, puede ser no, que, no querés creer Una racionalmente gracia. Como pero... un miedo a lo desconocido Algo que está fuera de vos ¿sí? Claro, sin embargo yo no tengo miedo Porque yo claro. no creo Claro, digo Es lo que yo recuerdo hace un tiempo Después seguramente lo vamos a hablar Cuando ustedes me, me hablen sobre religiones y demás Pero recuerdo haber visto algunas cosas Que eran como muy llamativas Algunas eran incluso como desagradables a la vista y la gente que no creía en eso iba y lo limpiaba lo tocaba no le pasaba nada y no se murió nadie digamos. claro es que pero, que crees no te afecta claro ahora la gente que creía no quería ni tocar eso porque <risa> pensaba que es. yo creo que todo es psicológico también una parte es psicológica y otra parte puede que sea real pero más que nada creo que es psicológico mira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 Bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio sobre una persona que tuvo una experiencia personal y sobrenatural Que nos va a contar un poco cómo fue su vivencia frente a esta situación No jodiendo, sino que, que realmente quieran comunicarse Y murió de una manera muy, muy, muy, pero muy muy agresiva Así que bueno, pensábamos que el, el espíritu estaba en la tierra todavía Para aquella época, ¿no? Bueno, estamos muy jóvenes Nos reunimos en la casa de un amigo y lo invocamos, pero había que invocar el que sabía. Decía que había a invocar primero a un espíritu bueno, un tal Olaf, y que ese lo llamaba. El tema que no sé es qué pasó, y en vez de venir uno bueno, vino uno hijo de puta. Y empezó ese quilombo. El tema que apareció, nuestro amigo se escuchaba la voz. O sea, no apareció. Se escuchaba la voz de él, diciendo que estaba en paz, que estaba tranquilo, que no, no nos preocupemos que cada uno siga con lo suyo, que estaba todo bien y que, bueno, que no nos iba a ver bien, pero que estaba bien. Que va que no nos iba a ver más, pero que estaba bien, que sigamos con para adelante. El tema es que este hijo de puta empezó a levantar la mesa, prendían y apagaban las luces, bueno, tipo polstera y una cosa así, era terrible. No, donde nos metíamos abajo de algo para resguardarnos, levantaba las cosas para el aire y todo. Bueno, yo nunca creí en estas cosas, pero lo viví. Y es algo que no, no volvería a hacer nunca más en mi vida la cosa que bueno, salimos cagando todos y se quedó el dueño de la casa que no quiso entrar por un par de días y bueno, aparentemente nos equivocamos con a quien llamamos así que no es algo que sea un juego sino que es algo para para tomarlo con seriedad eh, bueno, por lo menos nos enteramos que estaban en paz nuestro amigo El aula sale al aire. Hora libre. Continuamos en el aire, era libre nosotros. Ahí escuchábamos el testimonio de una persona que había tenido una experiencia bastante desagradable después de jugar un juego. ¿Juego de la Copa era o la sí. Ouija? Juego de la Copa. Bien. ¿Dónde decía que aparte se volaban cosas? Ay, sí. Horrible. <risa> <risa> <risa> ¿Quién hizo la entrevista? Yo. ¿Cómo, ¿Cómo se pone cuando te cuenta esta persona? ¿Cómo, que, ¿cómo se pone él? Sí. Y bueno, creo es que... increíble, digo, a vos te parece... Claro. Creo que una experiencia cuando en el medio... Se incluye como una emoción O un sentimiento Se convierte en vivencia Por eso mismo Cuando él me lo contaba Yo como que Puedo no creer O pensar que Que no, que no me puede pasar Pero Pero como lo contaba Y como decía Que lo había sentido Fue como un Horrible Una experiencia horrible La verdad Él contaba que estaba ahí Con amigos Sí, estaba con amigos A ah, los amigos no los conocen Yo personalmente no pero me contó que sí nada, que están entre amigos en la casa de, de uno de ellos que era el dueño de la casa y que nada, pasó todo esto que habían invocado, ¿por qué jugaron? Porque querían hablar con un amigo que había fallecido hace un tiempo, de forma muy agresiva querían invocarlo para hablar con él y cuestión que hablaron con ese amigo, pero invocaron a otro, malo. Y pasó todo esto, que se levantó la mesa, que se abrieron las ventanas... Es sí. que en realidad hay creencias tipo, que dicen que siempre se, en esos juegos se invoca demonios. Primero uno, claro. Y eh, esos demonios te hacen creer que son la persona que vos querés hablar y te sí. engañan para que vos... vos claro, sí, digamos. supuestamente habían habían dicho que tenía que invocar primero a uno para hablar con él, pero bueno. Cuando se juega estos tipos de juegos es porque estás, por ejemplo... Con un grupo de amigos O por ejemplo como lo que le pasó a él Que quería invocar a alguien en especial O si no, porque estás con el grupo de, de amigos Y decís, bueno, vamos a jugar a esto Porque suele ser así Sí, a ver eh, Me parece que hay diferentes decisiones Hay gente que lo hace porque es más esotérica Y cree, quiere como explorar hay gente que lo hace por diversión Y sin cierta conciencia sí Claro, pero eso mismo Al final de la relación dice que Ya no era como un juego Sino que se lo tomaba en serio claro. Que no sea así como una pavada Que decimos bueno vamos a jugar a esto Y tal vez en el, el momento en que te vuelan termina. la mesa por la cabeza Deja de ser claro. un juego ¿no? <risa> <risa> Bien, ¿cómo seguimos? Eh, bueno yo iba a contar mi experiencia personal <coughs> Que a mí lo que me pasó Fue que cuando era chiquita Tenía creo que 6, 7 años Estaba, yo dormía Con mi hermano en mi pieza Y en un momento me desperté así De una pesadilla y miré para la cama de mi hermano y había un tipo, como una señora como eh, vieja como más o menos de 60 años sentada en la cama de mi hermano eh, como medio blanca y medio transparente que yo nunca había visto y le empezó a acariciar la cabeza a mi hermano y en un momento se paró y venía para mi cama y yo salí corriendo disparada para la pieza de mi mamá Y bueno, le conté todo lo que había visto, lo que me había pasado, no sé qué, mi mamá me creyó, y me dice, ¿y cómo era? Y yo le empecé a escribir a la mujer, y me dice, ¿era igual a tu abuela cuando se murió? Y yo nunca había visto una foto de mi abuela, o sea, era la mamá de mi mamá. Uh -huh. Yo nunca había visto una foto de mi abuela de vieja, o sea, antes de, tipo, de, de, de grande, antes de morirse. Siempre había visto fotos de joven. Y cuando me mostró una foto, era igual a la, a la persona que yo había visto. Y fue como... No lo, no lo podría haber imaginado Porque nunca había visto una foto de ella Y nada, fue muy, muy loco Lo que me pasó <risa> Y a ver, vos, ten, vos tuviste la experiencia De ver, de visualizar ¿Tu hermano sintió algo? ¿Se enteró? ¿Le pasó algo a él? La verdad que no me acuerdo Si le conté o si lo sintió Pero no, no, no me acuerdo De haberle contado ni que Él me haya dicho algo Debería preguntarle <risa> Porque ahí es otro tipo de experiencia paranormal que tiene claro. que ver a veces con la cuestión de que alguien venga como a visitar o a resguardar y después se vaya, sí, es como una especie de visita, pero no es lo mismo que lo que sucede con la ouija. Claro, porque con... es, claro, los otros son como espíritus atascados. Sí, no, aparte alguien. están convocados por un juego. alguien se Claro, lo... encima vos ahí lo estás provocando vos. Claro. Bien. En cambio ahí se supone que te vino como a visitar. Claro. Bien. Eh, durísimo igual sí, ver, hay sí. que atravesar esa situación sí, sí, sí. Oye, fue <risa> terrible bueno ¿alguna más quiere contar una experiencia? ¿seguimos? no sé yo, yo iba a hablar más o menos eh, qué opina eh, la sinagoga y los judíos sobre los fenómenos paranormales ellos en realidad no creen en los fenómenos paranormales sino que creen en espíritus que se son almas que evolucionan Y que pueden ser o malignas O bondadosas uh -huh. el, Digamos el demonio es <ríe> ¿El demonio es bueno o es malo? <ríe> <ríe> es el, se llama, le dicen dibuque ellos Es una persona que fue mala en su vida Entonces no pudo evolucionar su alma Y cuando muere queda atascada en tierra Y busca Un cuerpo para llevar a cabo cometidos malos O para simplemente no, no ser castigado Por estar atascado en tierra Eso eh, para los judíos para los judíos bien después creen en el en el ibur que es el espíritu bondadoso que él conoce a dios y baja de la tierra a ayudar a personas a encontrar su camino uh -huh. y también creen en los exorcismos los judíos que los hacen en las sinagogas y eh, recitando salmos y esas cosas bueno eso es igual que toda la tradición judeo -cr claro. cristiana Pone. completa digamos. sí bueno ponerle yo soy cristiana uh -huh. y no creo en los fantasmas Nunca me pasó, nunca tuve una experiencia así. Lo que yo sí creo es que existen, como existen los ángeles, existen los demonios. Uh -huh. Y que um, ellos, o sea, es como que vienen y a engañarte. Como dijo mi compañera hace un rato de que ellos te engañan diciéndote qué sé yo, no sé, soy tal persona, qué sé yo, y nada que ver. Uh -huh. Es un demonio. Tengo una consulta, vosos cristiana evangélica, católica, dentista, Anticostal. Sería, soy cristiana y predico la palabra, no no creo en imágenes ni, ni ídolos, no uh -huh. es que le oro a la cruz <coughs> o tampoco adoro a María, sino la respeto, uh -huh. pero yo creo en Jesús. Es una ramada del cristianismo más llevada al evangelismo, al claro, católico. Claro, porque es evangélico, digamos. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de conocimiento o algo acerca de lo paranormal en esa religión? No. Eh, es como algo sobrenatural en realidad. Ajá. Cuando ponele Dios te habla, y vos decís mm -hmm. como Dios te habla, no es que él viene y te dice, "Hola, ¿cómo estás?". No, sino que vos te das cuenta, que sé yo, eh, sentís, sentís que tenés que hacer algo, sentís en tu corazón que tenés que hablarle a una persona, cosas así. Bien, más como parecido a como la intuición. Claro. Y bueno, yo soy budista. Uh -huh. y um, iba a hablar más del tema sobre lo que creíamos entre la vida y la muerte, que antes de vos, cuando est vos estás en esta vida, y para entender la vida tenés que entender primero la muerte, o sea, tenés que asumir, para vivir esta vida feliz tenés que asumir que te vas a morir, pero bien, tipo, no es que, ay, me voy a morir, estoy... Tenés que asumirlo bien, porque el propósito es vivir una vida feliz y confrontar que en algún momento te vas a morir pero vas a seguir existiendo claro que la, que la muerte forma tanto tanto parte de la vida como la vida misma claro porque nosotros tenemos una ley mística de la mejora en que significa son cuatro virtudes uh -huh. que es algo largo de explicarte por Claro, es, <risa> <risa> eh, es una ley mística de la mejor en que eh, es como vivir el momento Vos Ajá. tenés que vivir en esta vida, eh, como vos, como esta persona, y tenés que valorizarte, tenés que hacer... Tenés, vos respetás el presente, porque en algún momento te vas a morir, pero sabiendo, afrontando que te vas a morir, eh, respetás más el presente porque querés dejar algo en este en esta vida. Porque vos, nosotros creemos en la reencarnación. Ajá. Vos cuando te morís tu alma tu alma sigue estando no vas a ser como, no vas a ser vos ponele Micaela no va a reencarnar como Micaela sino que va a ser otra persona pero va a ser su alma uh -huh. yo veo lo esencial que Claro, va a ser lo esencial a tener la oportunidad de vivir Claro, va a tener la oportunidad porque nosotros tenemos un camino de la iluminación uh -huh. que tenemos es como llegar al estado de budeidad tipo vos vas a llegar a un estado vas a seguir reencarnando y vas a llegar a ese estado de budeidad y vas a poder seguir transmitiendo esta ley tengo una consulta y en relación a estas experiencias paranormales ¿cómo lo explican desde esa perspectiva? y desde esta perspectiva lo que pasa es que de no, fantasma, hay, no, hay, una... no hay fantasmas no hay nada relacionado con eso es sos vos y los de, las demás personas que tienen un alma y te puedes morir en cualquier momento, pero vas a seguir viviendo y vas a poder a esto, Pero no es que aparezca una experiencia de este estilo, que es lo de es otra alma o no es ¿o sos vos mismo. Tipo, no vas a ser vos. Ah. No vas a reencarnar como vos. Uh -huh. Vas a ser vos pero como con otro paquete, con otro cuerpo. Es más, puedes reencarnar hasta en un animal. Pero las personas que reencarnan en animales son porque en su vida pasada habrán tenido algún problema, alguna algún disgusto que habrán tenido. Uh -huh pero paranormalmente no tiene no experiencias, tiene no tiene experiencias, experiencias paranormal. paranormales porque no las almas, o sea, las almas siempre vuelven a otro no a otro cuerpo, no estancas, quedan claro. estancadas. Bien. no queda nada de tiempo en este bloque. quedó algo por decir algo más? No, pero no. ya o sea, no. está. espero que les haya gustado mucho <risa> y volveremos. ¿Qué que vamos a escuchar? hay eh, puro spelan new de la película Ahora Cadabra, ah. la versión de la película. on you. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, I'm serious. You've yeah, yeah, got to get me. I'm not kidding. I'm oh, not de las escuelas técnicas radio en el área de publicidad era, ¿no? Exacto. Correcto. Eh, hoy estamos hablando de, a ver, experiencias paranormales y situaciones que tienen que ver con espíritus. Eh, nos vamos a meter también un poco en esto de eh, la magia en algún momento, ¿sí? Pero hay algo que me interesa a mí es ver cómo ustedes viven esta situación. Primero nombre y apellido porque ustedes no estaban aquí en el estudio. El... Bueno, mi nombre es Brenda Molina. Un gusto, soy... María Paez, acá al lado. Olivia Gallina. Bien, eh, ¿han vivido ustedes alguna experiencia de este estilo? Eh, acá tenemos una que sí. Sí, yo viví una experiencia y fue muy raro igual, porque no... Eh, no no o sea, parecía que era de verdad. No no pensé que era algo de terror, así como una experiencia de esto. Eh, había, tenía nueve años... 10 años, 11 Me fui a dormir a casa de una amiga y... Me acuerdo que bueno, yo era tarde, eran las 3, 4 de la mañana, estábamos durmiendo las dos juntas y la mamá había dejado un colchón al lado de la cama abajo porque venía la hermana de bailar. Y en una me levanto porque escuchaba que alguien lloraba, lloraba. Y miro y estaba, el, hay una chica en el colchón, toda tapada y llorando. Y yo supuse que era la hermana de mi amiga porque dije, capaz que se peleó con el novio, pasó algo después de salir a bailar. Y yo la pateaba a mi amiga despacito Para que se levante y haga algo Es su hermana, yo no sabía qué hacer claro. Y no hacía nada y no se levantaba Y bueno, me terminé durmiendo Y pues vuelvo a escuchar ruido Abro los ojos Y recién llegaba la hermana de mi amiga O sea, mm. <risa> o sea que no era ella o no, Me acuerdo que estaban sacando las almohadas Que se iba a acostar Y no sé que... <risa> ¿Preguntaste <risa> me... después a alguien? Si... Sí, sí al rato nos levantamos porque ella volvió a la mañana y le conté mira, mira yo me levanté, te patié porque la vi a tu hermana llorando y yo no sabía qué hacer y bueno, nada no, no era resulta que no era ella y, y... ¿y en la casa ellos tenían algún tipo de explicación? ¿o habían tenido alguna experiencia similar? no, me dijo que igual como que la familia le había pasado cosas raras mm. tipo, así en la familia en general Y, y nada, yo me acuerdo, es más, cuando escucho que lloraba Me levanto eh, Me había levantado y era a buscar unas zapatillas Yo tenía unas zapatillas nuevas Y ella tenía un montón de perros Dije, no, me la van a comer todos los perros Mejor la voy a subir arriba de la silla, no sé Y me levanté y las zapatillas yo las había movido O sea, que tampoco fue un sueño O sea, me levanté de la cama, moví algo Y cuando me levanté, eso estaba donde yo lo dejé Digo, porque a veces lo que sucede es que la gente aprende a convivir con estas cosas en sus casas en sus hogares digamos yo, yo tenía un, un grupo de amigos cuando era más pequeño que tenía una casa de campo tipo quinta sí, Entonces, sí. hoy sería como medio country porque era muy grande <risa> <risa> digamos y ellos había una habitación que no usaban porque había una persona ahí supuestamente y en un momento yo decía pero vive alguien no era normal para ellos porque siempre que habían intentado utilizar esa habitación les pasaban cosas feas no. eh, eh, los ratos Eran muchos, no, no podría cortarme todos, pero en un momento habían decidido, bueno, ese lugar se usaba de día, tipo si fuera un, como si fuera un living, digamos, claro. pero dormir ahí no dormía nadie. Mm. Eh, no Mejor acuerdo, descansarlos nada. a ellos sin paz. La situación fue en grupo, digamos. Eh, nada Muchos amigos fuimos, eso era parte de un coro, fuimos muchos y algunos quisieron dormir ahí. Y la claro. verdad es que coincidían los relatos espantosos de lo que había pasado. Y, Qué y fuerte, dijo, ¿no? Y la historia es que la cosas... Ay, sí, bueno... Lo que pasa es que... Les dijimos que no había que dormir ahí... ¿Qué sé yo? y Por eso como que convivían con eso... Claro. Por eso te preguntaba... Eh, nada... Eh, mm. Nadie se lastimó ni nada... Pero, pero todo el mundo sentía cosas como... Por ejemplo que entraba viento frío... Y no había ventanas abiertas... Mm. Era verano... Había un, una cosa un de calor... Cal de, de muchísimo claro. calor... Y ellos sentían frío... Sí, a mi amiga le pasó... O sea... No es, les pasan bastante estas cosas, la madre también me ha contado, ahora en un ratito tenemos eh, los testimonios, y ella me ha dicho en fiestas, conversaciones que tenemos así aleatorias, que en su habitación hay una presencia oscura, y que también convive oscura. con ella, oscura, y bueno. lo tiene muy presente, no me lo dice con un cierto miedo, pero es como que le tiene respeto, o sea... Vive con ella y le han pasado cosas que habrán un ratito ¿Y convive con, con Sí, eso, convive digamos. Yo no sé, yo no sé, no podría hacerlo <risa> Nunca me han pasado ¿Qué? nada <risa> a mí, por suerte, <risa> pero... No sé, me lo hice con respeto ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan este tipo de relatos? ¿Qué, qué, qué, se le, qué, qué les pasa a ustedes? Eh, no sé, yo por lo no creo mucho, pero si, si ocurre... Como que primero uno suele buscar algo lógico y después bueno, dice que, que no, pero <ríe> como lo que lo que uno siempre busca es buscar la lógica de, de lo ocurrido. También al no vivirlo me parece difícil de creer claro, porque no. es algo que te cuentan y os decís, ¿por qué me estaría mintiendo? Porque tampoco hay explicaciones muy lógicas, mm. como te, encima me lo decía con nada con toda la verdad, me lo decía claro, con una cara de es, es cierto No, bueno, no es sencillo De hecho hay gente no. que cuando va a una casa nueva Cuando recién se muda eh, Pasan situaciones Y a veces son los ruidos de la casa Y uno es esto, busca la, la mirada lógica Y dice, no, en realidad no se, o sea no sabía que pasaba el colectivo Ser que vibraba claro. la casa <risa> claro. Después que uno ya lo ve Y se empieza a como encontrar algunas respuestas lógicas Ahora, si vos sentís una presencia una sombra y la ves Y resulta que no sí. tiene explicación Sí Hay que ver además ¿cómo? no es solo no solo fue a ella, sino que a la madre también, entonces y nada, después hay una situación de lugar, cosas que se cambiaron de lugar y no fue ella y sueños que ahora se van a enterar. Yo por suerte no pasé más por las sombras de chiquita a la noche cuando creía que eran monstruos, pero no. Bien. Bueno, escuchamos el testimonio? Dale, dale. dale. A una amiga le sucedió que se despertó una vez durante la noche porque sí y vio la figura de un niño pequeño a los pies de su cama. Al día siguiente no había nada a lo cual pudiera parecer algo ahí. Una vez que me estaba por ir a dormir me pasó que en cuanto apagué el velador de mi cama algo me agarró el tobillo muy fuerte y en cuanto lo sentí me prendí la luz y no vi nada. No había nada que estuviera cerca agarrándome el pie. Una de las amigas de mi hermana una vez estuvo jugando al juego de la copa y se empezó a sentir mal. Vos cuando querés salir del juego tenés que pedirle permiso al espíritu con el cual estás contactándote. Pero cuando ella le pedía permiso la copa decía que no, que no. En un momento se cansó porque se estaba sintiendo muy mal, se levantó y se desmayó. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, a ver, ahí teníamos el relato. Eh, esta es tu per es esta persona, que vos sí, conoces así, sí. y que ella tiene la experiencia, digamos. Sí, me ha contado también relatos de que soñó con una cadena, que la tenía y... Que una especie de espíritu le decía que estaba en tal lugar de la casa de su abuelo uh -huh. y ella nunca la había visto la cadena pero iba al otro día a fijarse y estaba cosas muy raras, me ponen la piel de gallina ¿no? a mí personalmente pregunto porque ahí aparece también algo de eh, lo cercano como la fantasía o algo que te explica qué sé yo cosas que objetos que quizás no sabes que están pero están ahí sí. digamos hay algo que raya entre lo lo super digamos lo que está por encima de lo normal pero también está como esta explicación mismo fantástica de cosas que quizás uno no desconoce y que podrían estar en el inconsciente claro ¿por qué le crees vos a ella? la manera en que me lo contó y la cantidad de, de historias que pasaron además en, en su casa uh -huh. y que no, no trajo las de su madre no traje las de su madre porque no quería que aparezca la mamá Eh, pero la manera la, Sentís que te lo dice con toda una verdad Y al creer así tan fuertemente ¿Nunca les, te, les contó Ella o alguien que yo tenido experiencias así la, No sé Que haya hecho una búsqueda como para limpiar el lugar Como para sacar eso de ahí No, nunca Nunca quiso limpiar o sea, convive. No me lo mencionó por lo menos Lo respeta y convive claro. con eso ¿Ustedes querían no sé, la no verdad me... Yo me iría <risa> A ver, a ir. vamos a otra casa sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, tú te va a cambiar una casa ¿eh? sí, sí. Hay que vender Sí, ¿no? que y, pero bar... teniendo eso Yo lo, lo tengo en cuenta <risa> Sí, también hay algo eh, Como humano que uno necesita Creer en algo Y como, como que eso también ocurre pero Depende de, que... de cada uno también sí pero ponile, eh, La mía de mi tía había ido a cuidar la casa de la madre que se ha ido de vacaciones y estaban esperando el remis con la hija dentro de la casa y le mm -hmm. empieza a sacar fotos, todo lo más bien se sube al, al remis, empieza a mirar las fotos y aparece una señora atrás borrosa en dos fotos mm -hmm. y, y sí, se le veía como pasan. la cara o sea, es como que se le veía un vestido la cara, pero borroso abajo o sea no, no había nadie en la casa más que ellas dos Ah, mira. Bien, me dijeron que hicieron un radioteatro Sí, pues sí lo hicimos con, con un grupo Sí, eh. Eh, unos chicos no pudieron venir Pero son Nicolás Torre y Alejo Verón Que también ayudaron a hacerlo ¿Y quiénes hicieron el trabajo aparte de ellos dos? Eh, ¿Y, y nosotras otras? Y no, también María ayudaron eh, María Páez, Olivia Gallina Brenda Morina Y Evelyn Marti también sí. participó Y nadie no más ah, Bueno, Alejo estuvo como doctor En el, en el guión Sí, y bueno, surgió en la clase eh, como que estábamos pensando qué hacer y nos pareció interesante la opción de un radioteatro. Ajá. Uh -huh. Bueno, tenemos radioteatro y después tema musical. Sí, va sí. todo junto, porque tienen que ver, ahora lo van a descubrir <risa> Bueno, nosotros después continuamos con Más Libre en el otro bloque ya, ¿les parece? Bueno, bueno nombre y apellido de quienes hicieron este bloque. María Páez, Olivia Gallina, Brenda Molina. Un gusto. ¿Título de radioteatro? No tiene un título definido Ajá. No, pero todavía no Pero bueno Una historia paranormal, ¿viene por ahí? Sí, eh, algo así sí. Una aparición, una podría decir Una experiencia también uh -huh. Bueno acá? ¿Estoy en el hospital? ¡Ay! Mi brazo. Duele mucho. No puedo moverlo. Buenos días, Emilia. Veo que despertaste. ¿Cómo te sentís? Do ¿Doctor? ¿Qué me pasó? Llegaste a la madrugada. Tuviste un accidente automovilístico. Lamentablemente tendrás que quedarte acá un par de noches en observación. ¿Qué le pasó a mirazo En el accidente se quebró y varios nervios se estropearon. Perdiste la capacidad de movilidad. Bueno, te dejo descansar. Tranquila. Hasta mañana. Creo que lo mejor en este momento será hacerle caso al médico. Si me duermo ahora, el tiempo pasará más rápido. ¿Es usted? ¡Ah! ¿Quién está ahí? Ayúdame. ¿Hola? Ayúdame. ¿Quién quién sos? Paz. Ayúdame a encontrar la paz. ¿Quién sos? La habitación 39... ¿Estás en esa habitación? Estaba, yo... estaba... ¿Cómo que estabas? Estoy muerta, necesito tu ayuda... ¿Cómo que muerta? No poseo mucho tiempo... ¿Qué quieres de mí? No importa cuál es mi nombre, ni de dónde vengo... Solo necesito que me ayudes con algo... Algo muy específico... Y podré irme en paz una vez por todas. ¿Irte en paz? En vida fui un paciente terminal... ...no me quedaba mucho tiempo de vida... ...estaba en cuidados intensivos... ...me limitaba a estar acostada... ...y someterme a múltiples estudios... ...no estaba segura cuánto tiempo... ...podría aguantar ese sufrimiento... ...mi madre me visitaba todos los días... ...así que una noche decidí escribirle una carta... ...y e entregársela al día siguiente... Necesitaba agradecerle todo lo que hizo por mí. Cuando terminé de escribirla, la estaba por guardar debajo de mi almohada. Se me cayó y fue a parar debajo de la mesita de luz de la habitación. No me encontraba en condiciones de bajar y agarrarla. Al día siguiente se la daría a mi madre que la tome y la lea. Lamentablemente, ese día no desperté. ¡Ah! Esto fue hace muchos años. Mi madre es doctora en este hospital. Necesito que busques mi carta. Aún se encuentra debajo de la mesa de luz. Como seguro te diste cuenta, este lugar no es muy higiénico. ¿Qué se supone que tengo que hacer luego de buscar esa carta? Entregársela a mi mamá. Voy a hacer lo posible. El nombre de mi madre es Nicole Martés, la doctora Martés. Está bien. ¿Qué? Bueno, todo sea por esta chica fantasma. Solo es un hospital en medio de la noche, no hay nada raro. No se ve nada ah, mucho mejor 36 37 38 acá ah Hilernación. Parece que no limpian este lugar hace años. Qué asco. Ah, ¡Ay, ¡qué asco! Qué asco, qué asco, qué asco. ¡Ah! Todo sea por esta chica. Acá estás. Creo que lo mejor será volver y mañana entregarla. ¡Arriba, querida! ¡Arriba! ¡Nicol! ¡Arriba, querida! ¡Ay! ¡Ay! Doctor, perdón. Estaba dormida. ¿Cómo está tu brazo? Bien, pero eso no importa. Necesita hablar con la doctora Nicole Martés. ¿Cómo es que la conoces? No importa. Necesita hablar con ella rápido. Está bien. Espera acá. ¿Querías verme? Tenga, ayer... bueno, no me va a creer, se presentó un espíritu, era su hija. Me pidió que vaya la habitación 39. ¿De qué estás hablando? Mi hija está... Solo lea esto, ella me lo pide ¡Es su letra! Hola mami. Bueno, solo quería decirte que te súper súper amo. Sos la mejor mamá que alguien podría tener. Me encanta que estés todos los días acá conmigo, aunque a veces te aburras. Tampoco creo que sea cómodo dormir en ese sillón, pero por algún motivo lo haces. Me encanta que me acompañes y me traigas esas pelucas graciosas. Me veo linda con ellas. No me gusta ser pelada, como papi. <ríe> me siento cansada cuando hablo mucho. Por eso decidí escribirte esto, para que sepas cuánto te amo. Espero que puedas traer ese idea de Clash que tanto me gusta. Bueno, ahora me voy a dormir porque el doctor dice que necesito descansar. En realidad no sé bien por qué, pero bueno, te quiero mucho, mucho. Siempre que no estás escucho nuestra canción preferida, Shudra Astero y Shudra Go, y me pongo feliz. ¿Y esa era nuestra canción? ¿Qué canción era? Should I stay or wake up? Come I'm going waiting for you. got to let me know Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go It's always taste, taste, taste You're happy when I'm on my knees ...en realidad, sí, acerca de un relato bastante particular eh, y que tiene que ver con esto de... Que bueno, muchas veces los seres humanos nos tenemos que enfrentar con la vida y con la muerte y con esta historia de reconocer que hay algo de conexión, ¿no? Vamos a ver qué tan verdad y qué tan mentira es para el próximo grupo. Chicos y chicas, eh, nombre y apellido. Eh, bueno, eh, yo soy Evelyn Marti. Bien. Yo soy Florencia Paladini. Yo soy Camila Gelmini. Y yo me llamo Iván Velázquez. También, dos chicos de la Escuela Técnica Regio en Orientación Publicidad. Sí. sí, exacto. Estuvieron trabajando también sobre el tema paranormal. Exactamente. Vamos a tener en este bloque una entrevista, me dijeron. Sí. Sí, aquí vamos a entrevistar, ¿por qué lo entrevistamos a la idea. Vamos a entrevistar a un testigo que también tuvo experiencias paranormales y que tiene que ver mucho con algunos de los temas que vamos a tratar hoy eh, sobre cómo hay que, cómo invocar un espíritu y cómo la sacarlo del ambiente donde vivís. Bueno, invocarlo parece una cosa, sí, y, y sacarlo a ti te Oiga, que lo metes, tenés que sacarlo. Es claro. Que... claro. A no eso ser no que quieras con él. Claro, a no, veces es fácil. Bien, eh, ¿tenemos por ahí algún testimonio o algo? Estuvieron trabajando, me dijeron. Sí, sí, sí tenemos uno. Eh, ¿A quién vamos a escuchar ahora, para empezar el bloque? Eh, vamos a escuchar a el tío de un compañero que hoy no pudo estar con nosotros, pero... Ah, teníamos ganas de incluirlo porque está muy bueno Es un testimonio muy interesante ¿Qué le pasó a él cuál es la situación que nos va a contar? Eh, él cuando se mudó a su casa nueva con su familia Tuvo problemas en la casa Veía cosas medio raras cuando ya del trabajo Y le ocurrían situaciones muy particulares Entonces se empezó a preguntar qué estaba pasando Y ahí se puso a investigar un poco Y vio que había alguna algún espíritu sí, sí. en su casa Ok, bueno, escuchamos ahora el testimonio y después continuamos. Ocurrió ya hace 25 años cuando yo me mudaba con mi familia a la capital, en mi grupo familiar, éramos cinco, mi esposa y mis tres hijas. Alquilamos un departamento muy bien ubicado, en pleno centro. ...que pertenecía a una familia de un matrimonio normal con un hijo... ...y lo alquilaban porque había fallecido la señora... ...nosotros no sabíamos... ...caímos con la mejor onda, fuimos, limpiamos todo todo bien... ...cuando empezamos a, a convivir... ...yo llegaba eh, en ese momento de trabajar... ...siempre a las 3, 4 de la mañana... ...y sentía ruido, pensaba que era mi señora que se levantaba... ...y, y, y se volvía a acostar, pero bueno, pasó... Y ya lo tomé como costumbre, pero nunca lo comenté. Eh, hasta que ya ha pasado un cierto tiempo, casi llegando a los 10 meses, mi señora me, me pregunta el otro día cuando desayunado ¿Viniste temprano? Me dice, no. No, le digo, la hora de siempre. Y yo, no, porque yo te escuché. Ahora en otra oportunidad me vio. Dice que me vio con me vio la sombra caminando. Y le digo, ¿vos sabes que yo también vi, vi sombra? Y ahí empezamos a hacer el comentario. Yo vi sombra, ya vengo viendo sombra, eh, vengo viendo... Como que me ven, cuando yo llego me quedo en la cocina para no prender la luz de, de, y despertarte a vos. Y en el comedor yo siento ruido. Y empezamos a poner atención y empezamos a ver qué lo que podía hacer. Nos recordamos que no habían dicho que había fallecido la esposa. Eh, mi señora era muy creyente. Echamos la, la culpa al alma, ¿no? De, de que el muerto no se va. Que... Pero no digamos nada porque nuestras, nuestras hijas se quedaban a veces dos o tres horas sola y no queríamos que, que tengan ningún trauma. Pasó en la conversación, no lo hicimos inmediatamente, y, y también después se siguieron moviendo la, las sillas, se nos movía, en la sombra seguía caminando, iba de un, del baño a, a la habitación de las chicas que ahí en la habitación de la chica era donde había muerto la señora, nosotros no sabíamos nada. Hasta que llegó el momento en que tuvimos que ponernos seriamente y ver qué lo que pasaba y fue ahí cuando por medio de mi señora que, que empezó a, a hacer un rezo que se le hacen siempre para que las almas dice eh, según las creencias católicas descansen en paz se le rezó nueve noches y dejó de y dejó de aparecer. Después quedó como una así una anécdota. Eso fue muy gracioso porque Todo esto duró casi dos años y recién ahora mis hijas ya están grandes y se enteraron de lo que estaba pasando. Ahí escuchamos una, un testimonio, en realidad una historia Bastante particular, yo le decía, la parte de las sombras no me gusta <risa> ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan relatos de este estilo? Me asusto <risa> Sí, como muy, muy raro ¿Los creen? Sí, los creí sí, sí. sí, creo, aunque yo a mí nunca me ha pasado de ver espíritu solo así Yo soy creyente, yo creo que esto existe ¿Y por qué no? Yo personalmente nunca creí en eso, nunca me pasó Y... Pienso que las personas eh, a las que le pasan estos sucesos, eh, cuando ven algo raro o cuando les pasa algo raro, se lo quieren imaginar, tipo, lo quieren creer, por el simple hecho de, de eso, de querer creer. ¿Te puedo reconejarse? Claro. Puedo sí, decir es que hay como una necesidad de querer creer en eso. Claro. Y pues, pero, sí. a ver, eh, como es, una compañera antes decía que había visto a la abuela y ella no había visto nunca su... La, la forma de la abuela Era como, nunca había visto uh -huh. Una persona igual y después cuando le dicen Es la abuela Y ella no lo sabía ¿eh? ¿Cómo se puede imaginar algo que no conoces? Yo ahí les pregunto ¿qué, ¿Qué pasa cuando alguien convoca o invoca? No sé cuál sería la palabra más eh... Invocar, Invocar. Sí. Eh, Claro, eh, digamos Hay distintos rituales. Hay muchos tipos de rituales o, o juegos como le dicen los adolescentes Que, que no lo pero, es que no son juegos en realidad, porque están jugando con algo medio peligroso Bastante. Pero algunos, viste, para joder o porque quieren hacer Divertiles algo divertido eh, Se meten en cosas que no deberían Y bueno, eh, encontramos una lista de juegos eh, Juegos, digamos, prohibidos para invocar espíritus o demonios o lo que sea Contactarse con gente del más allá Sí Ajá. ¿Y ¿Cuáles son esos juegos? Eh, tenemos una lista si quieres empezar eh, el título es no mires atrás si sí, este juego es, me es medio raro viste eh, digamos tenés que estar solo solo eh, en un ah, cuarto sí. oscuro después de las 12 de la noche eh, y con una libreta y vos te sentás con una silla eh, mirando a la pared y en eh, en la libreta escribís un, una frase que dice espíritu mírame acércate y no permitas que me voltees Entonces arrugás el papel y lo tirás atrás tuyo, ¿viste? Bueno, eh, por ningún motivo hay que voltearse, porque dice que cosas malas pueden pasar con eso, como que eh, podés ver algo traumático o algo de eso, no sé. Y eh, digamos que tenés que prestar atención porque alguien se va a acercar a vos y te va a respirar en el oído, ¿viste? O, o, y va a empezar a caminar por la habitación o hacer cosas en la habitación pero vos no te podés voltear porque digamos, eso sí es el juego no está bueno el juego no, no para nada <risa> no. sí, ta también advierte que no, no hay que cerrar los ojos porque capaz si lo sabrís podés ver algo o algo que algo raro así. prácticamente secuestrado pero bueno, acá dice que la el espíritu se va solo es como, vos lo invocás para no sé a tener la experiencia Claro, sí, sí. No sos muy consciente de Y lo después que se haciendo. va solo sí, sí, se va solo Acá dice que se va solo No, no te especifica ninguna forma Si querés sacarlo, ¿no? <risa> Mirá eh, eh. Bueno, acá hay otro juego Que va a decir Florencia ahora Que se llama Tres gol Golpes Bueno, el juego juego Consiste en hacer, <risa> sí <risa> Consiste en que tengas Todas tus ventanas tapadas Completamente tapadas No se puede ni reflejo o sol Nada Ajá Eh, tiene, bueno, sol, es toda de la noche, también consiste en que tiene que ser entre las 3 o 3.59 am bueno, eh, Bastante específico sí. Sí, sí, porque digamos que las 3 la es eh, la, la hora más espiritual del día o de la noche no no no, no, no, no, no, es la hora de las brujerías y de las fuerzas negativas Uy, ¿no? sí, Pero es bastante espiritual eso Sí, sí, sí, pero las 3 de la tarde son las horas de las fuerzas benéficas Ah, bueno, Justo. eso no lo No es un bien. detalle <risa> <bien>. <risa> digo, eh... Bueno, el tema es que tenés que estar solo En un cuarto Y golpear la ventana en la que vos te paraste frente eh, Entre golpeas eso Vos puedes sentir tres golpeteos del otro lado Ahí es cuando significa que apareció el espíritu <risa> ¿Y el... ¿Se puede hacer algo no? No, tenés que esperar a que se vaya Es como el anterior eso solo traer el espíritu el, a tu Bien, después vamos a seguir más con los juegos Tenemos una comunicación telefónica, mm. ¿con quién? Con nuestro compañero Alejo Verón Que fue el que realizó el, los testimonios Que estábamos escuchando recién Y también estuvo en el radioteatro Como el doctor exacto mm. Hola Alejo, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿te sí un poquito Recién estuvimos escuchando el testimonio de tu tío Y quedamos todos muy sorprendidos por lo que le pasó Y te queremos preguntar este ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Vos estuviste con él mientras él estaba viviendo esta situación? Este, cuando él vivió esta, esta situación Yo prácticamente era un niño Por ende, cuando yo me enteré era, claro. era un niño un poco más grande tenía más 10 <risa> años Eh, y la verdad que fue asociante, al principio no, no le creí esa palabra no, Recordemos ¿Sale? lo que le pasaba él ¿Cómo? Recordemos lo que le pasaba a él y cómo lo, cómo lo explicás vos Bueno, lo que a él le pasó fue de que se mudó a una casa nueva, un piso, un departamento, digamos este, todo bien, todo normal Hasta que empezaron a pasar cosas raras la, Los muebles se movían Sentían ruidos Estaban pasos durante la noche Ellos, bueno No le dieron importancia Seguían con su vida Hasta que empezaron a, a pasar cosas más, más reales Digamos, más reales Digamos, como apariciones y todo ese tipo de cosas Y ahí ya, ya le pusieron el ojo a la situación Bueno está ahí se han a trabajar, empezaron la iniciativa, ya a moverse para sacar al espíritu, digamos. ¿Qué? O sea, Alejo, también te queríamos preguntar eh, qué piensa qué, qué pensás vos ahora eh, sobre lo que le pasó a tu tío. Y ahora, ya que soy un poco más grande, ya bueno, la veracidad siempre estuvo, nunca fue que que no le creí, sino que Siempre fue, o sea, para mí estas cosas pasan y son de verdad, no son y bueno, eso, digamos. Bueno, Alejo, muchas gracias, de verdad, agradezco mucho que te hayas podido contactar con nosotros, ya sabíamos que estábamos muy muy ocupado hoy, pero bueno, gracias por, por contactarte. Gracias. De nada, Cami, de nada, Flor, espero que estén pasando bien y nos vemos. Nos vemos, chau, Bye. chis. Bueno, ahí teníamos un testimonio A ver, me parece que también hay algo que, que, es, que es fuerte, digamos Que es esta historia de uno tener un familiar directo Que te lo pueda contar La historia también es, bueno Solamente hasta acá tenemos un testigo, ¿no? Sí, claro Que eh, los familiares parecen no haberlo vivido Sí, sí Entonces, Si bien lo creen, no lo experimentaron Exacto Ahora, en esos casos queda la cuestión de, bueno Cuando uno está en una casa, cuando hay una presencia eh, ¿Se puede limpiar? Sí, claro que sí. Es, es difícil en algunos casos, especialmente... ¿Se le puede pedir gentilmente que se vaya? Sí, a veces no sí, chances, a veces no. Favor. A veces depende mucho del tipo de espíritu que esté en la casa. Puede ser que sea un espíritu positivo o protector que te quiera ayudar y te quiere proteger, o a veces puede ser el famoso poltergeist o espíritu maligno que vemos en las películas de terror todo el uh -huh. tiempo este Siempre antes de hacer una limpieza de una casa O intentar sacar un espíritu de una casa Se recomienda Primero, estar 100% seguro De que lo que pasa No esté pasando por otro motivo Por ejemplo, se encienden o se apagan las luces en tu casa O los electrodomésticos se apagan repentinamente ¿De verdad pasa por el espíritu O pasa por otro motivo? Como un cortocircuito, cortes de Sabemos luz al electricista primero Claro, exacto Antes de volvernos locos analicemos lógicamente lo que está pasando sí, pero... como, como decían que primero hay que ver la parte lógica y si no se encuentra una lógica Ver si en realidad tiene algo que ver con los espíritus Exacto, claro Que no sea la primera opción de Pensar en algo paranormal ¿no? Descartemos toda situación de normalidad claro. Es como a veces yo dejo en suspendido Mi computadora a la noche Y a veces se prende, se prende la pantalla <risa> Y digo, la puta madre Se, mueve, se movió el mouse <risa> Ey, Pero no, debe ser el viento Cualquier cosa, mueve el mouse y se prende la pantalla Claro, claro. Bueno, y después de eso y de pensar bien qué tipo de espíritu es, este, tenemos hay varias formas de actuar. Una es por medio de tir eh, tirando agua o aceite bendito en tu casa y, ben y bendecirla para en todo lo que es lo que cierra y abre los ambientes de la casa, puertas y ventanas. Esa es una forma bastante segura de que el espíritu no vaya a estar más. Y después también sales bendecidas, que también lo mismo, se ponen en eh, los diferentes puertas o ventanas de tu casa para asegurarse de que no entren y hay que decirles claramente también a los espíritus que vos no querés que ellos estén adentro de tu casa que querés que se vayan eh, y cómo es y si el espíritu ya está dentro de tu casa y pones esas cosas ¿se va a ir o...? o queda encerrado claro, claro. No queda encerrado ¿eh? por eso es muy muy importante que vos le pidas que se tiene que ir que le digas claramente yo quiero que te vayas no quiero que estés acá más tiempo y una medida también bastante clara es que no hay que jugar al tipo de juegos de los que ganaron mm. las chicas, como también el juego de la copa o la ouija, porque también esa responsabilidad cuando vos te vayas de esa casa te, se la estás dejando a la persona que viene después. Claro. Sí. Entonces es muy peligroso jugar esos juegos en la casa, más si tenés nenes chiquitos, que son muy sensibles los nenes chiquitos. A este, al... Igual que las mascotas. Claro la ciudad sí las, las presencias Exacto, y los estás poniendo en peligro a ellos también Bien, no nos queda nada de tiempo Yo okay. seguiría hablando con ustedes Pero me están haciendo sueños <ríe> okay, allá okay. <ríe> Como locos ahí Chicos, eh, muchísimas gracias por traer mm. esto La verdad es que en serio seguiríamos hablando eh, Nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene Díganme el nombre y apellido de los que hicieron este bloque Iván Velázquez Camila Gelmini Paladini Florencia Evelyn Martí Todos ellos hicieron hora libre en el día de la fecha. Nosotros nos saludamos hasta la semana que viene cuando vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau chicos, hasta la semana que viene. Chau, Chau nos vemos. Nos vemos.